Bien, ya eh, terminado el segundo punto del orden del día, ya pasaríamos al tercero, eh, que dice así. Debate de la proposición no de norma presentada por el Grupo Bildu relativa a la situación laboral del personal laboral de Metro Bilbao, así como de las enmiendas presentadas a la misma en su caso. Bueno, ya se ha explicado a los grupos que, en teoría, eh, eh, no habría lugar al debate, puesto que ya en la comisión del 21 de marzo ya se produjo dicho debate, no se produjo la votación. Puesto que se pidió la comparecencia de bueno de los señores o y prego pues para explicar lo que había que explicar y sin más eh, pasaríamos a, a, a la votación de la de la, pro, de la proposición no de norma eh, no tenía previsto dar turnos eh, es que señor colmenero si usted habla tiene, tiene van a tener derecho a hablar todos Gracias, señor presidente de todas formas usted luego podrá administrar como como quiera pero yo creo que después de la comparecencia de las explicaciones y de todo lo que se ha dado yo le pediría al grupo Bildu que retirara esta proposición de norma puesto que no tiene ya ningún ninguna ninguna forma de ser no, eh, ha hecho ha hecho una apreciación eh, el grupo bildu ha podido decir que, que no la re, que, que la retiraba no lo ha hecho yo entiendo que ...que se, pro, se procede la votación a la misma. Eh, ¿Votos a favor de la proposición no de norma? Tres votos a favor. ¿Votos en contra? Dos. ¿Abstenciones? Ocho. Eh, queda aprobada con eh, esta proposición no de norma... ...con tres votos a favor, eh, ocho abstenciones... ...y dos votos en contra... Nada más, muchas gracias y agradecer la presencia de los señores Oleaga y Prego en la comisión de hoy.